Esto genera una preocupación.、Eh, de todas maneras, nosotros hemos tomado contacto con la Secretaría de Comercio este,、eh, y tenemos la tranquilidad de que aquellas empresas que tengan alguna complicación por el tema de las importaciones, s e va a ser resuelto.、Eh, nosotros estamos con nuestros equipos técnicos a diario, no va a quedar ninguna empresa PYME parada, eso fue lo que nos aseguraron. Y bueno, espero que eso se vaya dando así. Yo creo que el hecho de cuidar los mercados es importante. Esto no quiere decir que tengamos que cerrar toda la economía.、Uh -huh. Todos los países protegen su mercado. El mercado es el activo más importante que tiene un país y por lo tanto hay que administrarlo. Y lo que se está haciendo acá es, es administrarlo. Si nosotros tenemos producción local, tenemos que trabajar sobre nuestra producción local y fundamentalmente aquellos sectores que son más sensibles, n o esos sectores como calzado, textiles,、eh, donde bueno, han aumentado de una forma impresionante en los últimos años su producción.、Uh -huh. eh, y con Brasil tenemos que ir avanzando no en sustitución, sino en complementación. Creo que bueno, la relación con ellos se está entendiendo y a través también del trabajo junto poder ser. Este, trabajar para el tercero mercado, n ¿no? Osvaldo, o ¿qué es lo que se está trabando la entrada de productos que se fabrican aquí en, en la Argentina o se está trabando la entrada de productos que no se fabrican aquí y que todavía no se han sustituido?、Eh, no, no, yo no, no, no digamos, o sea,、eh, la idea es monitorear el, el comercio.、Eh, si hay algún producto que son materias primas que se necesita para producir. nosotros nos abrieron una ventanilla para que lo verificáramos correctamente y, y no paráramos si no se paran las empresas este, y, y productos que este, no se fabrican acá este, no debería haber problema este, ahora los que se fabrican acá bueno tendrán que acomodarse、eh, según la, la competitividad de cada uno de los sectores pero creo que Esta mecánica la usan todos los países del mundo.、Uh -huh. este, nosotros cuando alegremente en la década del 90 abrimos nuestro mercado y dijimos que, con, que el vaso nos iba a rebalsar, nos terminó rebalsando las empresas y cerrando una por una. Así que mientras los demás países hablaban de... Eh, apertura, apertura, como el caso de Estados Unidos y era uno de los países más, más cerrados. Esto lo、no、vuelvo a decir, no es cerrar la economía, sino es administrar el comercio. Bien, Osvaldo, la última: 8,8 acaba de decir el INDEC que creció la actividad económica durante el pasado 2011. Eso la industria de la provincia de Buenos Aires lo ha sentido y mucho, ¿verdad? La industria de la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, un factor preponderante en el crecimiento porque. Es casi el 40% del PBI, el 50, más del 50% de la ciencia del país está en la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo una política con el gobernador Scioli de desarrollo productivo muy fuerte, estamos trabajando mucho en el interior de la provincia, ahora con el nuevo ministro estamos lanzando el día miércoles un plan estratégico que lo hemos trabajado también con los equipos técnicos de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Eh, hay una sinergia entre lo público y lo privado realmente importante. Desde que asumió el gobernador Choli se ha implementado ese tipo de trabajo y realmente hemos podo, podido lograr Este, sacar un montón de leyes, modificar un montón de condiciones que favorecerán a la pequeña y mediana empresa, eliminar el ingreso bruto para las pequeñas y medianas empresas. Así que bueno, la provincia de Buenos Aires es importante en el contexto general y la política de, de en general, la política de gobierno ayuda a que i n e s d e la provincia podamos avanzar en su sentido, ¿no? porque es una política donde como eje central tiene la producción, e l trabajo y la retribución del ingreso. ¿no? La última, una reflexión acerca de las paritarias con los trabajadores que se acercan y que muchos rubros ya se están dando. Creo que tenemos que ser、eh, sensatos, creo que hay que discutir sector por sector y que también hay que ver la individualidad de cada una de las empresas. Creo que、eh, hay que、eh, buscar. Eh, que no se generen p é d i d a de competitividad,、eh, que tampoco se afecte al salario. Entonces, creo que bueno, si hay cordura y entendimiento entre las partes, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo razonable. Lo que hay que buscar es que el acuerdo sea razonable y que no afecte el funcionamiento de la empresa, que mantengamos a las empresas realmente competitivas. Sintonía fina, ¿no? Sintonía fina, es lo que dice la presidenta, tenemos que trabajar sobre la sintonía fina.、O、Osvaldo, muchísimas gracias, un abrazo. No, gracias a d i s Hasta luego.